vengo a anunciar que ya está en todas las agencias el, la lotería, el Lotimax, el Lotimax de, de, de Navidad. Eh, es un producto realmente espectacular, estamos ofreciendo un primer premio que supera los 5 millones de pesos y para el ganador del entero una camioneta deportiva y para los compradores de las fracciones porque tienen que recordar que la lotería se vende un entero a 180 pesos y tiene 6 fracciones de 30 pesos cada uno, le ofrecemos un set de cine hogareño consistente en un televisor de 46 pulgadas, un home theater, un DVD y un sofá de tal manera de que se siente tranquilo a mirar una película mientras cuenta la plata del primer premio. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las otras loterías? Por la Lotería Unificada es una lotería de la cual participan eh, una buena cantidad de provincias de la República Argentina. Es una lotería federal donde todos compartimos un mismo pozo, con lo cual nos permite ofrecer un premio muy importante a una relación de precio realmente interesante. Eh, el Lotimax es encima un ayornamiento que se ha hecho del juego de lotería donde hemos combinado la, la aceptación de la quiniela con la tradicional lotería que todo el mundo conoce. Hoy Informoseño ha sido acreedor de un premio estímulo. Sí, estamos muy contentos al ingeniero Cuño... Hoy en el día le hemos entregado un televisor, un LCD de 32 pulgadas, que obtuvo justamente con el Lotimax, con una promoción que hizo el Lotimax de todos sus sorteos. Él como fiel jugador de nuestro apostador de nuestro, del Lotimax ha sido beneficiado y estamos muy, muy contentos que así sea. Finalmente, bueno, los sorteos comienzan dentro de pocos días, eh, los sorteos de fin de año. Bueno, y creo que va a eh, invitar a toda la región, además va a ser tapetido por importantes medios. Exactamente, el sorteo de Navidad va a ser transmitido, el de Navidad, el de fin de año, y el de Reyes va a ser transmitido por Canal 26. En el caso del sorteo de Navidad, los bolilleros van a estar en Lotería Chaqueña, por primera vez Lotería Chaqueña en 45 años va a ser un sorteo de Navidad. El de fin de año va a estar ubicado en la, en la provincia de Corrientes, y el de Reyes va a estar ubicado en Neuquén. Todos van a ser transmitidos por Canal 26. Un saludo a todos los formoseños si no tengo la oportunidad en el tema de, de estas fiestas.